pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabedi Irratia, aquí comienza Ordago Navarra. Ongetorri laguna zure Irratsailora. Ordago Navarra entzuten Arisarete. Bienvenidos un miércoles más a estas ondas soberanas de la Nación Navarra. Os presentamos el programa número 67 de Ordago Navarra. Sí, queridos amigos, esta es nuestra segunda temporada... ...con todos vosotros en Alameda ratía ...y como siempre nos gusta decir... ...nuestra intención es divulgar la cultura histórica... ...y política propia de nuestro pueblo... ...pueblo ancestral donde los haya... ...ya vivían en comunismo antes de que Marx inventara la palabrita... ...y este vocablo comunal formaba parte de una realidad... ...que fue creada con un único objetivo, sobrevivir... ...y bien que lo han conseguido hacer este pueblo... ...esta unidad en torno a lo comunal... ...y la lucha por la supervivencia... ...ha unido durante miles de años a este pueblo con un arma... ...que ningún colonizador ha podido vencer... ...el pensamiento. Nos conquistaron nuestras tierras... ...impusieron sus leyes, su ideología, su sistema económico... ...su lengua, sus instituciones, sus reyes... ...pero todavía a día de hoy, en pleno siglo 21 ...no han podido conquistar el pensamiento de los navarros... ...castillos y murallas que van impregnados en el carácter... ...y la expresión del rostro de los navarros... ...la desconfianza a lo que venga de fuera en plan de ataque... ...nos hace ver y sentir todo diferente... ...a como se siente pasando Pancorvo. Nuestro sistema económico propio fue arrasado literalmente... ...con las conquistas... ...pese a todo, a todo hoy resiste y perviven los restos... ...de lo que significó nuestra manera de legislarnos... ...los consejos y juntas administrativas... ...que sobreviven a duras penas recibiendo todo tipo de ataques". La democracia real que caraqueó la ineficaz revolución española de Sol la tenemos nosotros grabada en la historia antes de que fuéramos conquistados. Nuestro sistema político es la ausocracia, que nada tiene que ver con la partidocracia o la democracia española. En un sistema usócrata sería impensable ver cómo un gobierno es capaz de recortar en sanidad para financiar bancos privados. El presidente de la República de Navarra hubiese sido cesado inmediatamente por los infanzones de Urbano y quizás pasaría ante la justicia por traición a su pueblo. En cambio la democracia española premia a los directivos con más capacidad de robar legalmente devolviéndoles al poder real para defender los intereses de sus verdaderos amos. Navarra es una nación invadida que no comulga para nada con las consecuencias que el imperialismo y su sistema económico, el capitalismo, traen para las miles de familias que vivimos en esta tierra ocupada. No queremos a España, ni su democracia, ni su sistema económico, no queremos nada de ellos solo que nos dejen en paz, por la paz de los navarros. Esto es Hordago Navarra. Comenzamos. Power to the little people. La Otada Iaramayo, 107.4. La Rioja Treviño, 107.7. Ayara, Miñaki Ratía, 96.5. Sacana, 90.6. A la semana. ...vamos a entrar en... en... Tajo como se suele decir... ...y vamos a comenzar con esta crónica de la semana... ...que viene toda la semana, tenemos un invitado... ...de nuestro país, que nos trae sus opiniones... ...y tenemos esta vez a Ñigo Domaica... ...que lo tenemos al otro del teléfono... ...¿Quién Ñigo, Arrancha al León?... ...bueno pues nada, abrimos los micrófonos... ...para que nos cuentes tu crónica de la semana... ...bien, nos comento... ...hoy es un día de esos... ...en los que uno se reafirma más en sus principios... ...al comprobar desde la mañana... ...que los diferentes partidos políticos autodenominados independentistas... ...no existe ningún tipo de estrategia para lograr la independencia... ...sino que únicamente piensan... ...en actuaciones que nada tienen que ver con romper amarras con el ocupante. Vamos... ...si es que son conscientes de que... ...estamos ocupados. Primeramente... ...leo en un periódico del Grupo Noticias... ...a un columnista afín al PNV... ...que... ...lo mejor para el país... Es que se celebren elecciones cuanto antes Ya estamos con la burra a brincos Lo mejor, ¿para qué país? España Ah, ya caigo Se quiere referir a Euskadi Que no es ningún país Sino una autonomía que pertenece a España En la cual vive una parte del pueblo vasco El cual sigue sometido a los imperios español y francés Y en el cual nunca podrá haber unas elecciones democráticas Hasta que no terminemos con la ocupación del enemigo Pero claro que para los partidos independentistas vascos es obligatorio y necesario presentarse y ganarlas. Pues bueno, mejor harían en organizarse para independizarnos de verdad, no de palabra. Un poco más tarde, en un debate realizado en la radio pública de Vitoria, con políticos vitorianos que están en las juntas generales de la Diputación de Álava, sale el asunto del fraude fiscal. Y lo curioso es que los representantes de PNV y Bildu, Son los primeros en posicionarse en contra del fraude fiscal y los más beligerantes contra los defraudadores. Aquí ya me pierdo. Yo pensaba que eran independentistas, pero ¿no se dan cuenta que están recaudando para el enemigo? Pues no. Aquí hay que recaudar los primeros y a los ricos más que a los pobres. Te hay que recaudar para España. Pues bueno, aquí vemos la situación en la que nos hemos encomendado a estas personas para que logren nuestra independencia. Que Dios nos pide confesados, como suele decirse. Desde Gasteiz, para la Gran Navarra, Ordago Navarra. Dago Navarra El Navarro de la Semana Bueno, continuamos después de la Cónica de la Semana y vamos a esta sección del Navarro de la Semana en la cual solemos traer gente siempre invitados muy insignes y con muchísimos conocimientos y hoy vamos a hablar con Pello Guerra que se encuentra al otro lado del micrófono Pello Arrasaldeón, Arrasaldeón. Arrasaldeón. Bueno, Pello Guerra pertenece a la Asociación de Estudios Históricos de Navarra Xavier Mina Y hoy no le traemos eh, en su faceta de escritor, de esos maravillosos libros y esas maravillosas novelas que ha publicado, sino pues, pues eh, hablando en representación de la, de la Asociación Xavier Mina, que bueno, hemos leído y bueno, nos hemos informado y parece que está organizando un congreso súper interesante. ¿Nos podéis informar, Peyo? Eh, sí, os cuento. Bueno, la, lo que comentaba se trataba de un congreso que eh, su título es La conquista de Navarra y la reforma europea. ...1512-1610... ...entonces como bueno ya indica directamente su título... ...lo que vamos a abordar durante tres jornadas... ...que se van a desarrollar del 31 de mayo... ...al 2 de junio... ...en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Villabatarravia... ...pues nos vamos a centrar un poco en eso... ...en la conquista de Navarra... ...de la que este año se conmemoran los 500 años de su comienzo... ...y al mismo tiempo vamos a analizar... ...la Reforma Europea... ...porque están muy directamente entroncadas... Eh, ...estas dos cuestiones... ...por un lado... ...esa Navarra que, que es conquistada a pesar de que una parte del reino va a conseguir... ...mantenerse independiente durante un tiempo... ...y donde ahí se va a desarrollar esa reforma europea... ...que, que va a tener una trascendencia fundamental en el, en el reino... ...por eso hemos, hemos barajado esas dos, esas dos fechas... ...1512 que es cuando comienza la conquista... ...y 1610 que recoge el año en el que es asesinado... ...Enrique III de Navarra y IV de Francia que es asesinado por un católico, Rabayak, y que eh, pues, tanto él como su madre recoge un poco las esencias de, de la reforma en, en Europa. Por eso hablamos de esas dos fechas, 1512, 1610, ese siglo que engloba los grandes acontecimientos que vamos a tratar en el Congreso evidentemente la, vosotros se realice este congreso porque hay una una digamos una oferta o una demanda o sea, el, el digamos que la gente está ansi, ansía saber realmente qué es lo que ha pasado con la historia de navarra Que tan maltratada ha sido y bueno todos sabemos que hemos estudiado las escuelas pues verdaderas burradas sobre la historia y un poco es por esa necesidad no hacen estos congresos que vosotros estáis preparando efectivamente sí porque es curioso cómo ha llegado ese quinto centenario de la conquista de navarra ...y lo que vemos es que eh, por un lado existe un tremendo desconocimiento... ...es eh, terrible comprobar cómo en la tierra que sufrió esos acontecimientos... ...pues todavía hay mucha gente que no sabe muy bien exactamente qué pasó... ...porque es que además ha existido una confusión deliberada durante muchísimo tiempo... ...se habla de conquista, se habla de anexión, de incorporación... ...y ya para terminar de complicar el tema eh, recientemente Jaime Ignacio del Burgo... ...pues incluso acuñó el término reencuentro, entonces... Hay una grandísima confusión. La gente sabe que en 1512 ocurrió algo trascendente, muy importante para la historia de Navarra, pero eh, lo cierto es que no saben exactamente muy bien qué ocurrió, por esa mezcla de, de términos que ha sido muy interesada. Y al mismo tiempo vemos que precisamente al calor de, de la fecha, pues la gente tiene un vivísimo interés. Hay muchísimas ganas de acabar conmigo. ...conocimiento y por eso precisamente desde la asociación pues vimos que era fundamental celebrar un congreso en el que explicar de una manera amena, de una manera sencilla a la gente exactamente qué es lo que ocurrió y por eso en el congreso lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista con esa idea ¿no? de, de intentar acabar con ese desconocimiento y además hacerlo de una manera atractiva que la gente, no sé, se sienta pues por un lado ese interés ...se vea compensado pues con algo que resulte ameno, que queden las cosas claras... ...y por eso tenemos ese objetivo fundamental, de que sea ameno... ...y hemos mezclado pues diferentes disciplinas para ofrecer esos acontecimientos... ...desde diferentes puntos de vista. Por eso el Congreso se va a articular en cuatro grandes tiempos... ...pues para abarcar todas esas facetas, que sería ese tiempo jurídico... ...institucional y diplomático, en el que vamos a hablar de cómo... ...Navarra era un estado europeo... ...perfectamente reconocido y asentado... ...cuando tiene lugar la conquista... ...un segundo bloque es el tiempo bélico... ...una guerra internacional en el que vamos a hablar... ...como la guerra de Navarra... ...hay que enmarcarla en lo que fue un conflicto internacional... ...pero en cualquier caso con unas consecuencias terribles... Para, ...para los navarros... ...un tercer tiempo sería el tiempo social... ...ideológico, religioso y político... ...ahí es donde entramos más directamente... En ...lo que es la revolución del pensamiento... ...que supuso la reforma y cómo desde la Iglesia se desarrolla una contrarreforma... ...para evitar un poco ese espíritu renovador que trae por sí la reforma. Y finalmente ¿eh? tenemos el tiempo cultural. El tiempo cultural que vamos a ver de creación y lengua... ...y cómo también la conquista va a tener su repercusión a nivel cultural. Porque también eh, vamos a tener esa Navarra que va a quedar conquistada, en la que domina la Inquisición, en la que no es posible la reforma, donde el euskera empieza a ser muy, muy, muy relegado, y esa Navarra que va a conseguir mantenerse independiente, en la que se va a dar acogida a esos pensadores reformistas que, que van a traer un aire fresco a esa Europa muy constreñida por la Iglesia, y en la que además se va a primar, se va a difundir, se va a trabajar de una manera muy intensa en pro de la euskera, en pro de esa cultura autóctona. Sí, es cuando ya se cree, por ejemplo, el, otro, el primer libro en euskera editado, ¿no? Y Efectivamente, eso es. Digamos que, que, que, que Navarra fue en su época, digamos, un país de, de vanguardia, ¿no? Donde, digamos, estuvo, digamos, a la cabeza de pensamientos y de... de, de... ...bueno, se puede haber hablado de la historia que, que en muchas facetas... ...con el Estado español no hemos llegado nunca a, esa, a ese estado de libertad... ...que hubo que respirar, se llegó a respirar en Navarra, ¿no? Sí, efectivamente, y desde luego ese ambiente, esa filosofía... ...que impregnaba a esa Navarra que siguió independiente después de la conquista... ...la resume muy bien una frase de William Shakespeare... ...nada menos de Shakespeare, de ese gran autor y dramaturgo inglés... ...tan respetado en todo el mundo, pues en una de sus obras... ...en Trabajos de amor perdidos que precisamente se centra en esa Corte Navarra que permaneció independiente después de la conquista. Hay una frase que es muy muy interesante y que dice "Navarra será el asombro del mundo". Y él lo recoge un poco en futuro porque ya en ese presente el mismo estaba impactado de lo que de lo que veía en esa Navarra independiente. Y es una Navarra en la que, como antes comentábamos, pues efectivamente se van a refugiar muchos reformadores. De hecho, el mismo Calvino ...va a estar refugiado en la corte de Margarita de Navarra... cuando es perseguido en, en Francia por sus ideas reformadoras... ...hasta que posteriormente se traslada a Suiza, etcétera... ...pero sí, va a ser un poco ese lugar de acogida... ...de ese pensamiento crítico con la Iglesia... ...porque es que los propios soberanos de Navarra... ...van a dirigir un poco ese, ese pensamiento... ...van a ser la punta de lanza de ese pensamiento y aquí tenemos que hablar del grandísimo trabajo de las reinas, curiosamente porque tenemos a Margarita de Navarra que es una escritora, que es impulsora de ese espíritu reformador de la iglesia y que va a tener una continuidad en su hija Juana Juana de Albrecht, que también es reina de, de Navarra y que también pues va a tener esa vertiente filosófica de escritora y de protectora de esos eh, pensadores por eso sí que es curioso cómo se da esa paradoja de esa doble Navarra ...a lo largo del, del siglo 16 ...esa Navarra más oscura... ...que es la que ha sido invadida... ...en la que la Inquisición lo controla absolutamente todo... ...donde existe un afán por imponer la cultura castellana... ...frente a esa cultura que ha conservado durante siglos Navarra... ...y frente a esa otra Navarra... ...la que precisamente lo que se busca es lo contrario... ...es el, el mantener ese espíritu navarrista... ...porque ahí se habla de un movimiento que es el navarrismo... ...y que recoge esas esencias, la tolerancia... ...ese espíritu más eh, estudioso... ...más de fomentar la cultura... ...esa esa contraposición es muy interesante... ...y Shakespeare a su manera... ...pues la recoge de, de esa forma... ...con esa frase que es muy bonita... ...y yo creo que, que en realidad lo que viene es a resumir... ...esas esencias ¿no?... ...ese navarrismo que se va a desarrollar... ...en la Navarra que permanece independiente después de la conquista. si sí, bueno, hemos tenido suerte hace poco en la, la televisión vasco-española, eh, vasco ¿no?, de la ETV... ...bueno, porque estaba en la uh -huh. película de Enrique III de Navarra... ...y bueno, un poco, bueno, era muy, muy contada la francesa... ...pero bueno, sí que a mí me sirve para preguntarte... ...pues evidentemente esto hace ver a la gente que Po fue una capital del Reino de Navarra... ...y que cuando hablamos de la parte norpirenaica y despectivamente llamamos gabachos... ...estamos llamando a gabachos a nuestros hermanos, puede ser... Sí, es que es curioso porque una de las consecuencias que tuvo la conquista es que los navarros que se mantuvieron fieles a los albret a partir de ese momento ya perdieron su nacionalidad, ya ni siquiera se les llama navarros, a partir de ese momento son siempre franceses, a pesar de que estamos hablando por ejemplo de los hermanos y de los primos de San Francisco de, de Javier. ...que siempre es utilizado por esa Navarra más española... ...pues como ejemplo de, de Navarro, ¿no?... ...pues curiosamente sus hermanos... ...mientras fueron fieles a los albres... ...se destachaba de franceses... ...ahí vemos esa circunstancia... ...¿no como pierde la nacional?... ...y efectivamente... ...pues en po eh, florece esa cultura... ...que además es recogida... ...esas esencias en la película que comentas... ...que precisamente... ...se va a proyectar durante el, el Congreso... ...aparte de lo que son... ...las ponencias que se van a desarrollar esos tres días... ...como decía, el 31 de mayo al 2 de junio... ...va a haber también mesas redondas... ...en las que los ponentes pues van a tratar determinados temas y tal... ...y además se complementa el Congreso con la proyección... ...de esa película que hace referencia... ...a esa película que en su momento eh, emitió ETV... ...y que estaba muy bien porque nos recuerda la figura de ese rey... ...de ese rey que primero fue rey de Navarra... ...y posteriormente rey de, de Francia... ...y cómo recoge las esencias... ...de esa corte que yo me imagino... ...que a más de uno la habría descolocado... ...porque claro, de repente... ...más de uno habrá descubierto que existía... ...una Navarra distinta... ...una Navarra que no era la, la conquistada... ...y por eso es tan interesante este tipo de congresos... ...incluso la película en sí... ...a mí la película me pareció muy interesante... ...porque aunque como dices tiene un poco ese sesgo... ...sí que eh, pues pues a más de uno le habría la atención... ...habría dicho un rey de Navarra que terminó siendo rey de Francia... ...pero ¿eso cómo es posible? Pues eh, ojalá haya provocado un poco esa inquietud... ...que la gente se haya quedado desconcertada ante eso... ...y que le haya empujado a conocer, a saber un poco más pues quien eras Enrique y entonces de esa manera pues habrá terminado llegando a esa Navarra norpirenaica de la que estamos hablando y que fue pues eh, muy interesante. Sí, un poco es el, el bueno, lo que busca este humilde programa, ¿no? Intentar eh, que la gente sí. se plantee, ¿no? Y afortunadamente, <risa> bueno, este 2012 con toda la multitud de actos que está viendo con todos los congresos eh, ahora vais a estar organizando vosotros a mina aquí uh -huh. sabes que Navarra Taldea también está organizando el homenaje al asedio en el cual sí. participaste tú el año pasado. Es sí. decir, que afortunadamente sí. este 2012 está empezando como a sentarse ya a las bases de lo que es definitivamente la historia de este país es posible yo creo que sí yo creo que tiene que ser ese punto de arranque es lo que tenemos que hacer aprovechar que la fecha está atrayendo la el interés de la gente en general lo que comentamos al principio esa curiosidad decir iba 500 años de la conquista de navarra pero qué pasó pues lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar esa buena circunstancia y alimentar alimentar ese interés explicarle por un lado a la gente lo que fue y que eso pues bueno les vaya trayendo les vaya llevando a conocer Otras facetas, no solamente de, de esa Navarra que prosiguió y que continuó independiente después de la conquista, sino incluso, bueno, ojalá, incluso se llegue a retrotraer a los acontecimientos, es decir, bueno, estamos hablando de un Estado independiente en 1512, pero ¿cómo se llegó a, a este Estado? Y que la gente se vuelva hacia atrás, tanto hacia adelante como hacia atrás, porque en realidad tenemos una historia riquísima. Porque, claro, cuando nos situamos en 1512, estamos hablando de un reino que ya tenía 700 años de historia. Porque ahora echamos la vista atrás y decimos, oh, 500 años de la conquista de Navarra, y nos parece una barbaridad. Y, hombre, son cinco siglos. Pero es que hay que tener en cuenta que Navarra fue independiente durante otros 200 años más. 700 años. Y si a eso le sumamos la Navarra que siguió independiente hasta 1620, pues date cuenta. Ahí tenemos 800 años de De historia entonces yo espero que sí espero que sí que, que esta fecha pues eh, entre todos entre todas las asociaciones que estamos interesados en difundir nuestra historia y además desde un punto de vista nuestro trabajamos muy activamente y aprovechemos este empujón pero también será muy interesante que no nos quedemos solo en el 2012 porque claro eh, también existe el riesgo de, de quemar todas las naves en un año y no en realidad por pues los acontecimientos relacionados con la conquista se prolongaron en el tiempo porque los eh, la historiografía de corte más es españolista precisamente lo que quiere es dar por terminado ese proceso en el mismo 1512, pero es que la resistencia se prolongó durante muchísimo más tiempo, hasta 1524 se estuvo combatiendo espaciadamente, evidentemente todos los años no, pero hubo en 1512 llegó un primer intento de recuperación del reino, pero es como que más en 1516, en 1521, en 1522 tenemos la gesta de Amaur y en 1524 tenemos la rendición ...de Fuentes Rabía... ...entonces... ...que no se nos queme todo... ...en el 2012... ...que el 2012 sea ese punto de arranque... ...pero que sigamos... ...que sigamos... ...y que sigamos recordando... ...pues otros acontecimientos... ...que también en los próximos años... ...cumplirán 500 años... ...y que también tiene su relevancia... ...y que también es una forma de hacer justicia... ...a esos navarros... ...que en 1512... ...salieron derrotados... ...pero que supieron mantener viva la llama... ...de ese estado durante muchísimos más años... ...es que de hecho... ...la conquista de Navarra... ...que se consolide ese dominio español... ...prácticamente va a tardarse unos 100 años... ...100 años, un siglo prácticamente... ...porque siempre, a pesar de que en 1524... ...termina esa lucha armada... ...digamos que hay una especie de guerra fría... ...constantemente ese afán de los Albrecht... ...por recuperar lo que les han arrebatado... ...y de esos navarros que están siendo dominados... ...va a estar latente... Y, ...y va a haber infinidad de, de intentos... De, ...de que se recupere el reino a otro nivel... ...el problema es que ya... No se va a conseguir reunir un ejército, no va a tener igual eh, ese renombre, ese relumbrón de 1516, de 1521, pero estuvo latente Y eso indica que los navarros no olvidaban a sus legítimos reyes y no olvidaban ese reino, independiente de que es que además lo tenían ahí, a la vuelta de la esquina, pasando los Pirineos. Y eso es muy importante. Por eso 2012 sí, un punto de arranque, pero que sigamos y ojalá pues consigamos mantener viva esa llama, ¿no? Ese interés por nuestra historia. Sí, bueno, <coughs> perdón, nosotros, nosotros lo llevamos sí. más allá y ojalá podamos conseguir nuestro estado y así podamos sí. escribir nuestra historia en nuestras universidades sí. y en nuestras escuelas y, bueno, pues acabe ya la intoxicación castellana histórica que tanto nos, nos está atacando. Sí. Pues bueno, Peyo, te tenemos que agradecer, eh, como siempre, ya sabes, estamos en la radio, esto vuela al tiempo y, sí, nada, sí, pues sí. recordar a todos nuestros oyentes que la página de Xavier Mina, el Carte pues ahí podrán encontrar toda la información, ¿no? Eso es, la página web es Sabiermina, que eh, la gracia de Sabier es con v porque respetamos tal y como lo escribía él, sabiermina.org, ahí tienen toda la información relacionada con la asociación, todo lo relacionado con el Congreso, ahí pueden encontrar en detalle todo el, el programa, que como he comentado a lo largo de la entrevista, se va a desarrollar el 31 de mayo al 2 de junio en, en Atarrabia, Villava, que eh, de paso quiero aprovechar y dar las gracias, las gracias, unas gracias inmensas, al ayuntamiento de Atarrabia por todo lo que está colaborando con nosotros para llevar adelante este congreso. Entonces, lo que decía, en la página web ahí está toda la información sobre la asociación, el congreso, lo que hacemos y bueno, y estamos ansiosos pues por porque la gente contacte con nosotros y nos consulte sus dudas y, y quiera participar en todo lo que organizamos. Pues nada, muy bien, eh, recomendar a nuestros, eh, a nuestros oyentes, estamos hablando de la Asociación Cybermina, una asociación compuesta por grandes, grandes historiadores navarros de aquí. Pues nada, es que ricasco, copello y bueno, estaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Venga, muchas gracias vosotros. Venga, en agur. agur. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño. 107.7 Ayara, Miñaki Ratiá 96.5 Sakana, 90.6 A la Entzuten ari zara Hordago Navarra Hordago Navarra, alabedi irratia ...el Nicolás Maquiavelo... ...1467-1527... ...coetáneo a Fernando II de Aragón... ...en su libro El Príncipe... ...dijo sobre este ...el rey de España... ...ha querido fortificarse en el reino de Navarra... ...que ha conquistado y cuya posesión deseaba... ...un príncipe de nuestro tiempo... ...cuyo nombre no conviene mencionar... ...predica continuamente la paz y la lealtad... ...siendo en realidad enemigo de ambas... ...de hecho... Si hubiese observado tanto la una como la otra, habría perdido repetidas veces el prestigio y el Estado. El historiador Manes Goyeneche, 1942-2004, en su libro Historia General del País Vasco, comentaba Navarra fue el primer laboratorio de observación y aplicación del maquiavelismo. Euskal Esaera Asaharra, Isates Católicua, Egites Catílucua. Fernando II de Aragón será conocido por los historiadores navarros como el falsario, ya que para justificar la invasión española del Estado de Navarra mandó falsificar varias bulas papales, con las cuales pretendía excomulgar a los reyes de Navarra o jefe del Estado de navarro. ...el 17 de julio de 1512 ya había mandado falsificar su supuesto Tratado de Blois... ...por el que se atribuía acuerdos perniciosos contra Castilla a los firmantes Francia y Navarra... ...el Tratado realmente se firmó un día después, el 18 de julio... ...y en él no había artículo alguno de los publicados por Fernando en el original... ...Navarra se mostraba neutral ante una posible guerra entre las poderosas Castilla y Francia... ...las potencias europeas y mundiales del momento... ...en una política batizada como el Balancín. El clérigo navarro Miquel Ulzurrún, autor del falso tratado de Blois... ...fue compensado tras la ocupación militar del reino... ...con la alcaldía de Pamplona. Con estas falsificaciones, el maquiavélico Fernando el Falsario... ...preparaba al mundo para aceptar la invasión militar del reino de Navarra... ...y la posterior represión contra su población. La pretensión de invadir el Reino de Navarra no era nueva. El hermanastro de Fernando Carlos Príncipe de Viana en el año 1442 añadió a sus armas un hueso que roían dos lebres con la inscripción Utrinken Roditur, se muerden de una y otra parte, aludiendo a Castilla y a Francia y donde el hueso era Navarra. espoliada en sucesivos ataques en fechas como 1054, 1076, 1136, 1175, 1199 o 1462 como más destacadas. En el 1468 falleció de cáncer de pecho la madre de Fernando de Aragón, la castellana Juana Enríquez, la cual en su lecho de muerte exclamó «Oh hijo, qué caro me cuestas». Antes de morir confesó Juana haber envenenado a su hijastro el príncipe Carlos, heredero a las coronas de Aragón y de Navarra. analisara or dago Navarra alabedi irrati sabéis, este año es el, do, el año 2012 y, y como sabéis se conmemora el 500 aniversario y bueno, durante los programas pues iremos tratando estos temas y contándoos pinceladas sobre la historia para que vayamos aprendiendo cada vez más sobre nosotros mismos Música <risa> Bueno, y vamos a entrar más en materia y recordamos que la semana pasada iniciamos una sección a la cual no le habíamos puesto nombre y hoy ya pues entre mi compañero Íñigo, bueno, digamos él le ha puesto nombre y el título de la sección que vamos a abordar ahora es Geure Historiaren Mugarri Astuá, los hitos olvidados de nuestra historia y tenemos con nosotros a Íñigo Garrachaldeón Bueno, pues nada, eh, vamos a iniciar esta sección en esos hitos olvidados que se quedan perdidos en la historia Y que alguien tiene que rescatarlos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estás tú, venga <risa> Cuéntanos un poco sobre qué nos vas a hablar el día de hoy Bueno, pues eh, hoy vamos a retomar un, un personaje, pues eh, yo creo que en general bastante poco conocido Desde luego que por el común de la gente y yo creo que igual incluso, ver los que sí que profundizan Sí que lo conocen obviamente, pero bueno, a nivel superficial no es de los más conocidos pero creo que es un personaje muy interesante, que es eh, Juan Ramírez de Baquidano, Baquedano. Era el señor de, de San Martín en el Valle de Amescua, eh, bien accesible por cualquiera. Seguro que muchos de los que no sois habéis ido al, al nacer de Urederra, un sitio precioso, un entorno natural precioso, y de camino hay toda una serie de pueblos que también tienen eh, una historia larguísima de contar. no Entonces ese es un poco el marco en el que el señor, que el, el principal... Eh, Noble, digamos de la zona y que en la, en la conquista de 1512 pues fue uno de los principales líderes eh, legitimistas o defensores de, de la independencia navarra eh, pues fue este Juan Ramírez de vaqueno entonces creo es importante yo creo por tres cosas muy muy brevemente un poco mmm, como reflexión también al, al presente un poco sobre el papel de las élites que siempre ha sido muy importante y, y lo será en el futuro es una reflexión importante Que ahora tampoco nos vamos a extender pero bueno daría mucho de sí bueno pues la verdad es que normalmente la élite ha, ha habido en la élite de cada momento pues siempre gente que ha colaborado con, con el invasor esa es la realidad pero es importante traer otras partes de esas élites que han hecho lo contrario ¿no? y que por desgracia son menos conocidos pero es importante conocerlos también para pensar sobre el presente y el futuro uh -huh. aunque eso no nos ocupe ahora luego es interesante también porque es, tiene una conexión muy estrecha por por menos en la geografía con, con Araba, y por las circunstancias, como ya veremos, ¿eh? entonces, aparte de que está aquí al lado, también, tangencialmente, pues nos nos trae aquí a Araba. Y, y, por último, yo creo, de verdad, que la vida de este personaje es digna de un guión de película, yo creo que un poco trabajado, de verdad. Saldría una película. Yo que saldría un peliculón. Bueno, un pues película, a ver, ¿no? nuestros directores de cine que vayan echando, ¿no? Pues Tantas, sí, sí. En vez de las series de televisión de Flecha Roja, no sé cómo se llama. Sí, se, sí, se, sí eso es. Yo, sí, o un todo este tipo de, de cosas, ¿no? Yo de verdad creo que da para ello, ¿eh? Como vamos a ver un poco. pero Entonces, por marcar muy brevemente el tema, como de, como decía, bueno, nos emplazamos en, en el Valle de las Amescuas, que se llama ahora. Eh, importante, como es fácil de ver, en ese, a partir de que 1200 eh, se produce la conquista del occidente del Reino Navarro, al oeste está el Valle de Lana, en poder ya de, del Rey de Castilla, luego de pasaré a formar parte de Álava, y por el norte, cruzando la Serra de Enchía, está Gurain, por Opacua. Entonces, evidentemente, es un valle fronterizo y que es importante eh, guardar bien. Entonces, ahí es donde está el contexto del, en este caso, el señor de San Martín, que es el principal líder eh, militar en, eh, y por, por narices militar, además, de la zona, ¿no? Eh, entonces, bueno, la familia ya de antes era importante, muy brevemente, pues ya en 1407, uno de sus antepasados, que es Gonzalo de Baquedano, pues es eh, ya nombrado durante 20 años, además, Merino de merino Mayor de la Meridad de Estella, o sea, el principal dirigente, digamos, de lo que es la Meridad de Estella, ¿eh? o sea, que no era no un cualquiera, ¿eh? eh Posteriormente, por ejemplo, en uno de los ataques que, que ya has comentado tú antes de por parte de Castilla, porque hasta 1512 hubo unos cuantos, en, en concreto, eh, con su abuelo creo que era, eh, con el mismo nombre además, en 1456 le nombran al del castillo de Zalatambor, uno de los que hay en Estella, y es quien eh, en 1460 recupera el castillo ante contra los ataques de, de, de Castilla, ¿no? por lo cual los reyes Navarros pues dan una serie de, pues, de prebendas, de compensaciones por los servicios. ¿no? entonces bueno ya como vemos por la situación geográfica y los antecedentes familiares pues vemos un poco en qué contexto se sitúa este personaje ¿no? Juan Ramírez de baquedano. ¿Eh? Entonces llegamos ya llega al momento de la conquista. ¿eh? Juan Ramírez de Baquedano pues está en el territorio donde él vive, Eh, es señor de san martín y de cala el pueblo de San Martín de damos cual lo podéis visitar cualquiera de vosotros y la torre está todavía en pie uh -huh. eh, es una casa que actualmente bueno es una casa de labranza pero eh, lo principal de la torre está ahí eh. de hecho hay uno de los de lo que eran los eh, torreones cilíndricos que rodeaban pues al estilo de lo que es la torre de Mendoza todavía uno de los cilindros esos está inmerso en uno de los edificios que hay al lado y eh. Y hay un, un como se dice eh, no me acuerdo un, un matacán un, que sobresale de la pared usa o un elemento defensivo claro no, no hay nada más ¿eh? claro. como en tantos sitios pues pasaría cisneros por allí ¿no? sí, sí eso es Esta no tiene almenas ni nada de eso pero bueno eh, se ve que, que era una torre defensiva Es del siglo 15 es decir un poco del contexto que hemos hablado antes de cuando su familia ...ocupa un lugar importante y esa zona además es fronteriza netamente... ...con lo cual es una zona de riesgo, ¿no? Eso, es de, digamos, lo, rozaría lo que le llaman la, la frontera de malhechores y toda esa... Bueno, la frontera de malhechores le solían llamar más, yo creo, un poco más al norte... ...más ah. a la frontera con lo que hoy es Guipúzcoa, más que nada... ...pero bueno, también eh, también en esa zona y, por ejemplo, en la definición de la Muga... ...en lo que hoy es Ciordia y toda esa zona... También cuando se genera la hermandad de Álava y toda esta serie de cosas, pues también aparece esa idea de, de los malhechores. y uh -huh. sí. bueno, no te interrumpo más. <ríe> no, no, qué vale, bueno, pues entonces llegamos al momento importante y bueno, pues el que está al pilpil pil en estos momentos, no el tema la conquista. ¿eh? bueno El 21 de julio de 1512, 10.000, nada más y nada menos que 10.000 caballeros, 10.000 hombres entran por Ciordia, como el cuchillo en la mantequilla por la sacana. Ya eh, en ese primer momento, eh, Juan Ramírez de Baquedano no pierde un minuto, cruza, es de los primeros en enfrentarse, cruza Orbasa y baja pues hacia el paso de Atown, digamos que Charri Araná, la zona de Lizarrusti, pero bueno, obviamente ve lo que viene y bueno, se repliega. ¿eh? Se repliega, pero bueno, les hace frente, pero bueno, hasta donde puede, lógicamente. ¿eh? y Pero bueno, ya ya empieza, ya está presente, se ve que le iba a la marcha. ¿eh? por decirlo así, en un lenguaje actual. Eh, bueno, entonces, eh, como es bien sabido, bueno pues el 25 de julio a los cuatro días ya cae Pamplona, eh, hay una progresiva conquista de, del reino, que tampoco vamos a detallar ahora. Un punto importante es que en bueno en agosto, es decir, al mes de, de empezar la conquista ya, eh, Fernando el Falsario bueno inicia una campaña un poco de eh, hacerse con el control de, de la nobleza y conseguir su sumisión, eh, agarrándose en buena parte a la bula, que también has comentado tú antes, la bula Pastor Ile Celestis. ¿eh? Eh, bueno, y haciendo presión eh, el duque de Alba pues ordena eh, con el mariscal Pedro de Navarra, el máximo dirigente de las tropas navarras, que vayan a Logroño, que es donde está Fernando, el falsario, y después de muchas presiones y tal, bueno, de hecho le iban a jurar fidelidad, aunque obviamente como ellos mismos dijeron Y demostraron, pues bueno, era para salir del paso y porque no tenían otro remedio, por razones obvias, ¿no? Eh, entonces, bueno, una vez jurado, pues en concreto, Juan Ramírez de Baquedano, pues puede volver a su territorio, al, al, al Valle de Amescua, y sí que eh, Pedro de Navarra sí que eh, Fernando el la retiene, ¿eh? como un rehén, aunque no lo digase. ¿eh? Mientras tanto, mmm, a, a dónde vamos a ir ahora al punto principal, que es el, el castillo de Estella, ¿eh? Eh, bueno, en este contexto que hemos dicho de consolidación de la conquista del reino, bueno, el 16 de agosto, eh, lo que es la Villa de Estella, que eh, eh, hay que tener en cuenta la importancia que tiene Estella, eh, porque es el, el enlace entre Iruña y Castilla. ¿eh? Entonces, es la llave. Y lo llevaba siendo desde hace bastantes siglos, prácticamente desde su fundación. Eh, entonces, bueno, en ese contexto, aunque tradicionalmente es montesa bueno, pues obviamente ve que es insostenible y la ciudad, Eh, el 16 de agosto pues se eh, manda una embajada para decir que se rinde y que ha cambiado de respetar el estatus, como se hacía un poco en aquellos tiempos. Pero eh, el alcaide del castillo, el responsable de, del castillo, que si no habéis estado, vale la pena visitarlo, porque además ahora antes era peligroso, pero bueno, ahora está bastante adecentado, y yo creo que vale la pena el, todo el sistema de castillos de, de Estella, porque en realidad eran cuatro, Eh, bueno, pues el alcaide, que es el señor de sala, eh, un señor bajo Navarro, pero bueno, Navarro en definitiva se niega, no, no rinde plitesia y se encierra. Eh, eh, y, y, y no lo derrotan. Eh. Siguen cayendo, pues el 3 de septiembre cae Tudela, el 21 de septiembre también, con lo cual hemos empezado en julio para septiembre, en un par de meses, bueno, pues solo resiste parte de la Baja Navarra y en todo en lo que es el sur, solo el castillo de Estella, ¿eh? lo cual también da idea de, de lo fuerte que era esa, esa fortificación, ¿eh? Eh, entonces, eh, bueno, en ese contexto se empieza se empieza eh, al norte el rey Juan III, Juan de Albert, pues se empieza a organizar la el primer intento de reconquista allá y eso pues lógicamente agita el ambiente, ¿no? eh, Entonces, eh en ese interín, pues el 4 de octubre Fernando va Fernando Fasario va a Tudela, bueno, a hacer una serie de cosas y el Mariscal huye, el Mariscal de Navarra que tenía prisionero. ¿Mm? Y mientras huye, aprovecha sabiendo que por espías por sus contactos que el Juan de Alverez se disponía a intentar reconquistar el reino, pues hace un llamamiento a que las villas se levanten, ¿eh? La verdad es que no tiene no tiene mucho éxito, solo triunfa propiamente en en Estella precisamente, casualmente entre comillas. Pero bueno, en ese contexto y aquí volve a aparecer nuestro protagonista, ¿eh? Juan Ramírez de Vaqueda, ni corto ni perezoso, coge con acompañado de otro personaje importante que es Jaime Velademad Medrano, que luego será el, el alcaide alcalde de Amayour, ¿eh? Bueno, con 700 infantes que que ha reclutado en la, en la zona, entra en ese castillo, que insistimos al único que se había mantenido sin, sin, de, eh, sin rendirse, ¿no? entra en el castillo y consigue incluso el 16 de octubre echar a las tropas castellanas. Con lo cual, pues obviamente, no hace falta ser muy... Si nos ponemos en el pellejo de Fernando el Falsario, ¿eh? con la llave que de enlace de Castilla, que bloquea Castilla respecto a Iruña, Y sabiendo que del norte vienen tropas en su contra... No le sentó nada bien, No, claro. no le sentó nada bien. Y aquí es donde entra, que también he dicho al comienzo, mmm, lo que era entonces las juntas de Álava. ¿eh? La, la diputación, de el diputado general de, de Álava en concreto, en ese contexto, mmm, obviamente por hacer la pelota, pero bueno, mmm. Diego Martínez de Álava, eh, que era el diputado general de Álava, hay que decir mmm, que era representaba, digamos a la nobleza urbana de Vitoria, que lógicamente era la más pujante, ¿no? O sea, y sobre todo más eh, adherida al rey, ¿no? Y si avanzamos 500 años hay cosas que no han cambiado parecido, mucho, no. ¿no? ¿Eh? Sigue si si le sigue gustando el rey español. Si ¿no? vamos la estructura muchos, pues sí. electoral y de muchas otras variables a Vitoria tal, bueno, esto No es de ayer son, Pero realmente son apellidos de aquí O sea, es que es gente de aquí sí, sí, con sí, apellidos claro, claro, de aquí era, Bueno, era un, sus intereses eran esos y los ataron a la corona, obviamente ¿eh? claro, Como ocurrió ahora mismo Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Es decir, que aquellos barros trajeron estos Alonso ¿no? que viene está en Madrid <ríe> Y muchos otros, sí, que enseguida sí. se van para allá Pachi, allí, ¿no? pues, Pachi está loco por marcha Eso es, bueno, pues estos es tienen sus antecedentes ¿no? Entonces este señor, Diego Martínez de Álava Pues solicita la participación a la alavesa ¿eh? Este ya Álava siempre ha habido Sería más lejos la, la carta de fundación de Nueva Víctor Victoria, lo que luego sería victoria sobre ha hablado de lo que era gasteis eh, se, se redacta en Estella, ¿eh? Con lo cual, bueno, Estella y Araba pues siempre han tenido un, un lazo muy muy estrecho. Entonces, Diego Martínez de Alava quiere participar eh, en concreto eh, a través de las Jotas de la, del llamamiento de las juntas se eh, reclutan 1200 alaveses. Y aquí entramos un tema que se dice muchas veces, ¿no? Lo de, sí, pero los guipuzcoanos y aquí nos tenemos los alaveses conquistaron y tal, ¿no? Bien. Pero hay un detalle muy interesante y es cuando se hace ese llamamiento por parte de las juntas, ahí como digo, eh, convoca a 1.200 soldados, eh, la soldada eh, se costea con los bienes de quienes no acudieron al llamamiento, es decir... <risa> mm, Había que ir, ¿no? Eran unas pero, quintas... Eso es, pero bueno, si había dinero suficiente para pagar eso, es que no eran cuatro. Si no, si todo el mundo hubiera ido queriendo, no hubiera habido dinero para financiar eso. Con lo cual, indirectamente, blanco y en botella, leche, ¿no? Otra cosa es que, lógicamente, quienes escriben los documentos, pues que ya sabemos vez. quiénes son. Pero entre líneas, a veces, pues... Eran unas quintas, es, pero en toda regla. Es... Sí. Pero, vamos, eh, pero bueno, que hubo gente que se resistió ¿eh? ah, es decir, porque había dinero para financiar con los que no acudieron, aun cuando y esto es literal, se hacía so pena de las vidas, el perdimiento de todos sus bienes, ah, eso es voluntaria entregas sabes, ya, ya claro <risa> sin comentario yo creo que, pero bueno eh, es importante ver cómo funcionaba esto, no y qué hay de, por qué sí. bueno, entonces yendo al grano, bueno eh, se ataca saco al castillo de Estella El castillo resiste y lo cierto es que al final bueno tienen que llegar a un acuerdo porque viene viene Juan de Albrecht desde el norte y llegan a un acuerdo, con lo cual al final le eh, permiten a los defensores salir con la devolución de los bienes y libertad de marchar donde quieran, ¿eh? con lo cual salen dignamente y se adhieren eh, van hasta Villava, que es donde está el rey Juan de Albrecht, y se adhieren con ellos. ¿eh? Eh, Posteriormente, muy brevemente, bueno, ese intento de reconquista no triunfa, se les echa el invierno y tienen que replegarse. Entonces, el señor de San Martín se retira, se retira a La Mescua, pero un poco secretamente, obviamente, porque no no era querido precisamente por el rey, pero le confiscan el patrimonio, ¿eh? a través del señor de Ñati y tal, intenta que que se le devuelva, pero se le hace a condición de que jure fidelidad. Ajá. Bueno, al día siguiente y teniendo una mujer y un hijo de un año, se larga por no jugar fidelidad. Hay que ponerse en el pellejo, ¿eh? Hay que ponerse en el pellejo. Hay que tenerlos. Hay que tenerlos, ¿eh? Y de hecho, incluso luego, varias veces lo visita secretamente y eh, en una de ellas casi le pillan y a quien le había protegido un familiar o un o por lo menos de su pueblo, Gonzalo de San Martín, que le dé refugio, lo agarran y lo ahorcan en Pamplona. O sea que no estamos hablando de milongas. ¿eh? Y por cierto, en ese contexto, bueno, se le juzgan rebeldía y sus bienes se le dan, o oh, casualidad, a Diego Martínez de Alaba, diputado ah, general de Alaba. O sea que todo va cuadrando, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Esto es así. Bueno, eh, entonces escapa, al final escapa escapa al norte, eh, vamos ya hasta el segundo intento de 1516, eh, él va por, por el Roncal, entra con, junto con, en la columna del mariscal Pedro de Navarra, eh, muy brevemente, bueno, eh, va hacia ronces Roncesvalles, está aquello comido de castellanos, no puede, replega y le espían en Isaba. ¿Eh? En Isabel les pillan con el mariscal Pedro de Navarra a la cabeza y eh, con lo, eh, le pillan también a, a Juan Ramírez de Baquedano. ¿eh? Le atrapan, le llevan a Estella y de Estella le llevan nada más y nada menos que eh, al castillo de Atienza en Guadalajara. ¿vale? La dispersión. La dispersión. <risa> Hay cosas que no cambian, ¿verdad? Y esto tampoco. La dispersión. Eh, bueno, eh, pasa tres años en las mazmorras hasta que finalmente muere, bueno había muerto ya de hecho, Eh, Fernando el Católico, Carlos V, bueno, al final la, el pario de la zanahoria, bueno, les acaba dando la les libera, salvo a, a Pedro de Navarra, el mariscal, que ese ya es otro tema ¿eh? pero bueno, el, el caso es que vuelve eh, salvo el, como decía el, el, salvo el mariscal, bueno eh, esto le libera, por lo tanto estamos ya en 1519 1519, y ya terminamos en el último intento. ¿eh? Está ya la rebelión comunera, es incluso obligado a ayudarles en Briviesca, pero, eh, como sabemos, bueno, pues eh, tiene que vaciarse en Navarra, se prepara el principal la, de ataque de, para intentar reconquistar el, el reino, y eh, un papel importante que él juega es que vuelve y corta el paso a un intento de contraataque por la Sacana, lo que se llama la batalla de, de Cegarrán, en el que incluso captura con un no con, no con muchos hombres pero con, con brillanteza a los a los eh, que lideraban ese, ese contrata que de bueno señores grip y iba muteses y ¿eh? Eh, eh, luego, ya por terminar bueno, participa en la batalla de, de Noa en Bien Sabida, se replega a Pamplona eh, va hasta Roncer valles y corta varios intentos de entrar hasta Doña Maniagrasi, aunque finalmente eh, entra Doña Maniagrasi y es más, le atrapan y le mandan a Pamplona y se escapa cuando le mandan a Pamplona o sea, por eso digo que es de película ¿eh? y ya por terminar última una frase eh, se, se escapa va a Lapurdi Eh, y en lo que es el cerco de Onda Rivía, eh, por la lucha por un castillo en Irún, eh, en el Alto de San Marcial, es donde al frente de unos 400 lasquenetes muere. Eh, al día siguiente van a buscar su cuerpo y secretamente lo llevan a Lapurdi, demostrando el, la admiración que tenían por ese por ese caballero. ¿eh? Terminamos. Diego Martínez de Álava tiene hoy una calle en, la, en, en Judimendi y, y Juan Ramírez de Baquedano no tiene nada. Sí, bueno, comentarios. pues para eso está esta sección eh, Que bueno que ya es la segunda vez que, que, que la realizamos En la cual pues Iñigo nos trae esta historia Contada de otra manera y como rápidamente Automáticamente salen, salen los ejemplos paralelos De la situación actual Bueno, pues nada, continuamos en Hordago Navarra En Chutenar y Sara, Navarra Alavedi y Ratia Bueno, recordar a nuestros oyentes que esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa organizada por Nafarra Vichiric, en la cual han presentado un CD que lleva título Nafarra Vichiric, Navarra Viva, eh, y en la portada y sobre fondo rojo aparece el monolito da Amayur, levantado en el año 1922, a los pocos años destruido y vuelto a levantar, tras la muerte del dictador Franco, en memoria de los defensores de la soberanía de Navarra. ...en una de sus placas se puede leer la siguiente inscripción... ...a los hombres que defendieron la independencia de Navarra... ...luz perpetua, 1522... ...bueno en ese disco... ...perdón que ha presentado Nafarrovisiri... ...Vivo y Hermoso como definen ellos... ...reúne canciones que nos hablan tanto de Navarra... ...como de su lengua, el Euskara, ...así como de nuestro pueblo Euskal Herria... ...son 19 canciones míticas... ...de las cuales 11 de ellas tienen como eje... ...Navarra y su historia seguir sin Naciones como Nafarroa Ragua de Javier Leite, Nafarroa jota cantada por Ja Michel Besbedasagar, Amaillur Gastelbeltxa, Otsagavia, Ibaieko canta coplas de pal paloteado de Monteagudo, Nafarroa Nafarroa, Amaillur, Nafarroa Hoy Nafarroa, el himno de las Cortes de Navarra. Canciones dedicadas a Lusquera como Saspiak Oya Batetik, de la mano de Laja Eta Mikkel, Gugira Euskadi un himno interpretado por Stichu, Bagare, otro clásico de la mano de Gottsamendivil, Agur Escalerria, otra canción que no necesita presentación, interpretada por Urco A Rivera, tema grabado a capela por Amaya Zubiria. En fin, una serie de canciones pues que tienen como eje principal, como dicen los de Nafarroa Vissiri, nuestros compañeros, Nafarroa y este año tan importante del 2012. Un año que para muchos es el comienzo de la recuperación del Estado de Navarra. Bueno amigos, pues ya tenemos que finalizar, nos hemos comido el tiempo y no tendremos eh, prácticamente tiempo de nada. Eh, están nuestros amigos de Berchokov ya ahí preparados y nada, de agur y bueno, pues nada, nos vemos el miércoles que viene.